Es mediodía, 11 en Canarias. Hoy por hoy, hora doce. José Antonio Marcos, buenos días. Buenos días, s á n c e z Barceló. Suponemos que está en marcha la ejecutiva de Ciudadanos,、eh, que de momento ya se ha cobrado dos dimisiones. Sí, se h a cobrado dos dimisiones. Como les hemos adelantado, renuncian dos de los dirigentes más cuestionados, Carlos Cuadrado y José María Espejo, dejan de ser vicesecretarios, pero se mantienen en el comité permanente, que es el núcleo duro de la dirección. Vamos, que dimiten, pero solo un poquito, José García. Sí, se mantienen en ese comité permanente, pero sin cargo orgánico, cosa que sucede en Ciudadanos, porque, por ejemplo, Edmundo Val forma parte de ese núcleo y no tiene cargo o r g á n o En el partido. Digamos que se quedan como hombres de confianza, aunque sin poder administrativo y ejecutorio. Dicho de otra forma, ya no van a mandar tanto dentro de Ciudadanos. Los dos se habían convertido en piezas clave, imprescindibles para la toma de decisiones con arrimadas, y a los dos、eh, los críticos pedían su cabeza por ser los responsables de las fallidas decisiones de los últimos meses. La ejecutiva está a punto de empezar y lo que está claro es que habrá cierre de filas en torno a arrimadas. Juan Marín, Ignacio Aguilar, Y Félix Álvarez antes de entrar. Yo, desde luego, voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que c i a d a esté fuerte y, por supuesto, c o r i n n s a r i m a d a a la a b e z Pero Inés es nuestra líder, es la, la que apoyamos, estamos todos con ella. Yo creo que, que sigue siendo el mayor baluarte que tenemos, creo que es、eh, la mejor persona para dirigir este partido. Ese c e s e blando, digamos, de cuadrado y espejo, se une a la decisión de Arrimadas de ampliar los órganos de dirección del partido, tanto el Comité Permanente como el Comité Ejecutivo, que era otro de los aspectos que pedían los críticos. Bueno, pues ahora no está asegurado q u i e n es Arrimadas, se vaya a someter a la rueda de prensa al término de esta reunión prevista para primera hora de la tarde. La Mesa de la Asamblea de Murcia ha puesto fecha a la moción de censura contra el Gobierno del Popular López Miras, que dio origen a esta crisis. Va a ser el miércoles y el jueves de esta semana. Y José Luis Ábalos, que es el responsable de la organización del p s o e y además ministro, respalda esa moción negociada con Ciudadanos. Dice que c o m i Mucho el error fue confiar,、eh, confiar en personas que al final resulta pues, que no tenían palabra. Ni mismo, o sea. sí, el análisis que hace Ábalos es que había razones para presentar esa moción y el único fallo o autocrítica que hace el dirigente socialista es confiar. Dice que han confiado en el compromiso de personas, de ciudadanos que firmaron en un principio esa moción. La OPA del PP sobre el Partido Naranja para captar cargos y militantes le parece al PSOE canibalismo político y advierte que el Partido Socialista no negociará directamente con Vox para intentar que prospere la moción en Murcia. En cuanto a la situación de Madrid y del liderazgo de Ángel Gabilón, Cuestionado en los últimos meses como cartel electoral, a v a l o s defiende hoy que Gabilondo no tiene aristas, no es un enemigo, es un hombre de paz. Y en Madrid está reunida la mesa de la Diputación de la Cámara, que debe decidir si recurre al Supremo a convocatoria electoral del día 4 de mayo, aunque todo indica que esa posibilidad es remotísima. Javier Bañuelos. Sí, y de hecho, José Antonio, ya es oficial, esa mesa acaba de terminar y según nos confirman varias fuentes directas de la propia mesa de la Diputación Permanente, se ha acordado no recurrir ante el Supremo a la convocatoria electoral de Ayuso. Se han decantado por desistir y dejar morir esa vía judicial. Por tanto, al no haber recurso, s José Antonio, las mociones de censura se desactivarían definitivamente. Conclusión el 4 de mayo, martes. Habrá elecciones en Mari, d d de hecho, todos los partidos trabajaban ya en esa hipótesis. También Correos, por cierto, que ha activado ya la opción de la solicitud del voto por correo. Hora, 12 y 3 minutos. En la audiencia nacional, en el juicio sobre la caja B del Partido Popular, va a declarar como testigo el exministro y ex secretario general del partido, Ángela Cebe, sobre el uso de dinero negro que manejaba Bárcenas para comprar acciones de libertad digital. Ya lo ha hecho el ex senador por Cuenca, Luis Fraga, que es sobrino del fundador del partido,、eh, que ha reconocido haber recibido de la contabilidad B de Bárcenas alguna cantidad de dinero. Miguel Ángel Campos. Luis Fraga, senador durante 21 años del PP, admite al fiscal que recibió los 9.000 euros en metálico que figuran en sendas anotaciones. De la contabilidad de del partido. ¿Usted recibió esas cantidades? Fueron dos pagos、eh, para compensar gastos de campaña. Recibí en un caso en la campaña de las elecciones de 2004, creo que fueron 3.000 euros, y lo mismo cabe decir de la segunda cantidad, algo muy normal. Para Fraga, amigo del excesorero, los papeles merecen toda veracidad por la seriedad de Bárcenas que lo anotaba todo. Puedo decir que el señor Bárcenas. Merece toda la credibilidad. Dos testigos más y turno para Ángela c e v e s Gracias, Campos. Acabamos de conocer también el balance anual de violencia de género del año 2020. Las denuncias y las órdenes de protección cayeron de forma significativa. m a r i o d a l u r i d o causa de la crisis sanitaria, 150.000 denuncias se presentaron en el año de la pandemia. Son un 10% menos. La caída de las órdenes de protección fue mayor, un 12%. Sin embargo, las sentencias condenatorias volvieron a marcar máximo 7 de cada 10. El Observatorio del Poder Judicial afirma que el descenso de denuncias no es real, sino que pone de manifiesto las dificultades que tuvieron las víctimas durante el confinamiento. Más de 17.000 mujeres dejaron de hacerlo por estar encerradas con su agresor, por dudas. Sobre si podían salir o no, o por el miedo a que les pasara algo a sus hijos. Las víctimas necesitan la ayuda de sus familiares, pero solo el 2% de las denuncias las presentaron personas de su entorno. ¿Nada más? De momento. Bueno, a la espera de que hable Inés Arrimadas. Si es que habla y admite preguntas, que no está nada claro. Bueno, ¿no? hablar a lo mejor habla. Lo de admitir preguntas creo,、pues、que, que, que, que, no. creo que no es complicado. Bueno, quédate, que está aquí Francina. Hoy por hoy, Hora 12. Pancino, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? Este micro huele. ¿Este micro huele? Sí. ¿De no. verdad? No. no, no, no, es que me, me he acercado y huele ¿Vale? h u el e el micro. ¿Pero no tiene esponjilla?、Eh, no, por eso me.、Ah. no sé, es vale, una vale. cosa sospechosa. Vale, vale.、Eh, mira, esto te va a gustar, ya verás. s c a m i n o e s t a s u n a canción legendaria de Sopa de, Sopa de Cabra. ¿Quién es el cantante de Sopa de Cabra? Gerard Quintana. Gerard Quintana también es novelista. Sí. Y acaba de ganar el premio Ramón Llull con El hombre que vivió dos veces. Y esta tarde le tendremos a la ventana de los、oh, libros para comentarlo. Qué bien.、Pues、Una novela、gustó. curiosa, ¿eh? así ¿Sí? entre la realidad, la fantasía, magia. Dios, el Diablo,、vale. eh, Formentera, <risa> Caraqués. Que no falta de nada. No falta de, falta de nada, nada. No. no falta absolutamente de nada. Vale, vale, pues Gerard Quintana. Bien. Y hoy es、bien. el Día Mundial del Consumidor. Vendrán a Fuentes a contarnos cosas de por qué los timos continúan triunfando.、Sí, que es curioso, o Porque pero, somos unos crédulos. Pero timos absolutamente、sí. eh, artesanales. Por culpa、eh, de los timados. Tradicionales. Sí, sí porque claro, somos unos crédulos,、sí. Buscas el chollo, te crees que、sí, más listo que、sí, sí, sí. la escuela. Pero、claro. es curioso esto, ¿eh? Suele ser así. No, no, no aprendes. m o Mi madre siempre decía que no dan duros a cuatro pesetas. Pues es o no dan duros a cuatro pesetas. No te j a j como para a d Exacto. Oye, y esta tarde conectaremos con, con Nico Castellano y Álvaro Zamarreño,、mm -hmm. que están en, en Jordania sí, con, fe, con los refugiados、sí. de Siria.、Sí. Hoy se cumplen 10 años. ¿Sabes、diez、cómo años. empezó lo de la guerra de Siria? Por un grafiti. f Sí, sí, sí. De, es, su, es su turno, doctor. Sí, sí.、Y、empezaron a repetir hostias,、mal. a detener gente, El, a torturar, protestar. Se lo tomó mal. Sí, sí. Y de entonces hasta nuestros días. Pues todo esto en la ventana y más. Sí, pues espérate a ver cómo termina lo de Ciudadanos, que a lo mejor te llegas a ti.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 夜中のファリアで。 Y una PlayStation, tu foto y un par de postales. Sigue escribiendo donde quiera que tú estés. Felicidad, qué bonito nombre tienes. No sé de qué habéis estado hablando, pero esta canción me encanta. De hecho, la he estado escuchando este fin de semana. Ah, sí, anda. Mira sí. tú Está el molinillo ahí de la ruta. Mientras, cocina. mientras <risa> cocinaba, porque me da muy buen rollo esta canción. Y necesito buen rollo. Hoy hemos hablado de la felicidad de postal de buen rollo, sí, pero、eh, todo, ha sido, todo viene porque una amiga me ha mandado una, una foto de en la cama, regalo, desayunando en una cama. Regalo de su novio. La foto queda chulísima, o sea, tostadas, café,、Qué、hasta、guay. una flor en la bandeja. Pero las expectativas、eh, eran altísimas y la realidad ha puesto en su sitio a mi amiga. De hecho, ella me ha escrito luego diciendo: Esto es un i n c o r d i o una complicación. Es、pues、que es incomodísimo desayunar en la cama. Las migas, ¿no? la s m i g a Y se cae n o Esto nos ha hecho, hecho plantearnos que hay cosas en la vida que hemos idealizado,、claro. eh, cosas que nos encantaría hacer al menos una vez en la vida, pero que pero, después, cuando las haces. Pero que posiblemente nos decepcionen, porque ¿quién nos ha llevado un c h a s c o a s í en la vida?、Uh, claro, muy. Muchas cosas decepcionan al aire libre. Por ejemplo, dormir al aire libre. Oh, la bóveda celeste. Qué bonito. No, no. Te、mosquitos. conviertes en la princesa del guisantes. Hay mosquitos, hay b i c h o s hay bichos.、Exacto. Hay c a b a l l s ratoncitos. Pero ¿sí、un poco、chica? de romanticismo. A、no、mí me gusta eso. h、eh, A, mí a mí también. Sí, ¿eh? sí, Tú a mí? vas a hablar de romanticismo, que te fuiste、sí, a、claro. ver la salida del sol a no sé dónde de África y te dormiste. <risa> <risa> Se、¿Pero hice... por qué tienes que contar eso? Se hizo no sé cuántos kilómetros no, no, para ver salir. ¿Qué fue el día que, que no nos despertó? Yo tenía un. Se ha puesto roja. Yo tenía un, un sueño irrenunciable que era montar en burro. Y entonces le di la matraca e a un montón de gente en Cataluña, el burro además. ¿Sí? Es un animal casi sagrado. Y dije, vamos a montar en burro. Y cuando nos llegamos allí, me dicen, esto es un itinerario de una h o y cuarto, tranquilos, los burros ya conocen el camino, no hacen otra cosa y lo saben bien. El tuyo es e s t e era blanco, se llamaba London. A los diez segundos pensé que había algo que no. Funcionaba bien, digo, bueno, será que cogerle la postura. Y al minuto pensé que había perdido literalmente un testículo. Y así estuve durante un hora y cuarto, al punto que cuando bajé, bajé con las piernas arqueadas y pensé que tenía el burro debajo durante dos días. Así que nunca más. Nunca más. Gracias, no idealicen、no. montar en burro, que la realidad es muy diferente.、Oh. ¿Tú has idealizado a n t e Venimos avalados porque todo el mundo tiene una pedrada. Vamos, o sea que pero ha quedado, pobre, ha quedado demostrado de que todos tenemos una pedrada. No sé, yo pensaba en muchas cosas, pero no se me ocurría nada en particular. Pero estas imágenes que veías en las películas de los besos, de la bañera leyendo la bañera, no, no, no. Estas hay cosas que no. Que no, que no, que、Pero、es que no. Pero por ejemplo, coincidíamos, Ana y yo, que estamos con la emoción de que llegue el día de vacaciones no, no, no. y vamos con muchas ganas y de repente llega el día de vacaciones y nos ponemos malas. ¿Nos ha pasado eso alguna vez? A mí, e s t e verano pasado, pasado si sin ir más es lejos. El... Es verdad, y o i d e a l i z o idealizo, idealizo las fotografías de comida. Es, es, estos bares, que a veces son cutres, ves, ves la hamburguesa ahí con su guacamole, Y l u e gordita, llegas g o y luego llegas. s i e n t r e está toquemado, el guacamole está, no existe. Sí, es horrible. De hecho, Aitor Albizo ha colgado una foto de eso hoy. Es verano, nunca p i d o Ahora sigo con vosotros, ¿eh? con vuestras ilusiones frustradas. Porque Javier Carrera, buenos días. ¿Qué tal, Lanchas? Buenos días. Javier, novedades y novedades importantes de cara a las elecciones en Madrid previstas para el 4 de mayo. En Madrid y en el gobierno, porque Pablo Iglesias acaba de anunciar que se postula como candidato para esas elecciones a la Comunidad de Madrid y dejaría, por tanto, el gobierno, lo dejaría, según dice en un vídeo que acaba de publicar, en manos de Yolanda Díaz, dejaría esa vicepresidencia segunda en manos de Yolanda Díaz y, por tanto, también de alguna manera el liderazgo del partido. Se lo ha comunicado ya Pedro Sánchez, eso explica Pablo Iglesias en un vídeo que acaba de publicar. Madrid necesita un gobierno útil y creo que puedo ayudar a liderarlo, decía Pablo Iglesias. Esa es la noticia, Iglesias. Se postula, si quieren, los militantes para liderar esa candidatura en Madrid y dejaría el gobierno, dejaría la vicepresidencia segunda en manos de Yolanda Díaz. Pues esta es la noticia a esta hora de la mañana y no es menor. Pablo Iglesias se postula para la presidencia de la Comunidad de Madrid para librar la batalla frente Díaz Ayuso. Esto le obligaría a dejar la vicepresidencia segunda del gobierno, que quedaría en manos de la ministra de Trabajo de Yolanda Díaz. Pablo Iglesias dejaría el gobierno para.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 Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a vidas que dan vida, incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es. Gracias, hasta luego. Qué bueno lo que me ha dicho Securitas Direct. No sabía que si intentan ocupar mi casa, teniendo su alarma, pueden demostrar que es un intruso.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 á n g e l s Barceló. 12 y 17 minutos de la mañana, 11 y 17 en Canarias. La noticia a esta hora es, está en el nombre de Pablo Iglesias, que se postula para disputarle la presidencia de la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso en las elecciones previstas para el 4 de mayo. Lo ha anunciado el propio vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, en un vídeo que suena así. í l o podemos escuchar? Hola a todos y todas. Quiero contaros una decisión muy importante que he tomado. Hace poco más de siete años presentábamos Podemos en el Teatro del Barrio. Desde entonces, con aciertos y también con errores y habiendo recibido muchos golpes, hemos conseguido cosas que jamás se habían conseguido antes en política. Conseguimos acabar con el bipartidismo que se había tornado en el poder durante décadas. Impulsamos candidaturas municipalistas. Gobernamos en ayuntamientos y en coalición en varias comunidades autónomas. Tras vencer enormes resistencias, logramos llegar al gobierno de España, formando el primer gobierno de coalición desde la recuperación de la democracia. Es la primera vez, desde hace 80 años, que la izquierda transformadora de este país participa en un gobierno del Estado. Gobernar en coalición implica hacer frente a muchos límites y a muchas contradicciones. Pero estamos siendo capaces, discutiendo mucho y siendo muy cabezones a veces, de sacar adelante políticas que hasta Son、no、siete minutos de vídeo del vicepresidente segundo,、Nos、Pablo Iglesias, en el que primero hace un recorrido a esta trayectoria desde el nacimiento de, de Podemos、pandemia. para acabar anunciando que se va a postular a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones del 4 de mayo. También pone el nombre de Yolanda Díaz como posible sustituta en esta vicepresidenta segunda, la ministra de Trabajo. Y todo esto pilla al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez en Francia en una cumbre con Emmanuel Macron. Así que Inma Carretero, buenos días. Hola, buenos días. Pues ya、sí, ha llegado el presidente aquí a Montobán hace aproximadamente unos 25 minutos. Hemos visto a la comitiva llegar, está ya con Emmanuel Macron、eh, en un almuerzo y en principio, por ahora, la Moncloa no confirma, ni desmiente, ni valora. Está bueno, no quiere confirmar porque ha firmado el propio vicepresidente,、sí. pero no ha hecho ninguna valoración sobre la situación. Hemos preguntado insistentemente si estaban informados. De la decisión de Pablo Iglesias, pero por ahora、eh, se mantienen en silencio a la espera de esa rueda de prensa que después de la cumbre estaba prevista el presidente del Gobierno con Emmanuel Macron aquí de Mont Montobán. s í que esta mañana ha habido una rueda de prensa de José Luis Ábalos, del secretario de organización en la sede socialista, muy temprano.、Eh, esta mañana a las 11 ha sido muy temprano,、uh -huh. ha sido justo antes del anuncio de, de Pablo Iglesias y del vídeo que. Que ha emitido, entendemos que, que estaban informados en el equipo del presidente y han querido esperar、eh, para que haga el anuncio de Iglesias y después se t r a d u z c a esa valoración, que supone una crisis de gobierno, la segunda del、uh -huh. gobierno de Pedro Sánchez, la segunda por razones electorales. Salió el ministro de Sanidad, Salvador i l l a para ser candidato en Cataluña y sale el vicepresidente para ser candidato en Cataluña.